and mm -hmm. cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver cuando la tarde se hace noche en la comarca andina en Radio Malón hacemos entre amigos habrá canciones y canciones sin parar habrá lo que he guardado para cuando te vuelva ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este ratito de radio compartir algunas cosas con ustedes. Eh, le digo la verdad, no tenía, eh, le contaba a mi compañera recién cuando veníamos, que una de las cosas que me ha pasado en estos días, en esta semana es que quería elaborar una editorial. Eh, más o menos coherente, pero ¿sabe que Tengo un montón de cosas en la cabeza eh, que me gustaría charlarla, pero tengo miedo, porque me conozco, de empezar a, a mezclar y que termine siendo una editorial que no se entienda. Así que voy a recurrir a algo que eh, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Eh, se trata de el maravilloso poder de las palabras. Leticia. Leticia fue mi alumna en la escuela Justo Sierra. En plena sierra. Tenía 11 años de edad. 11 años. Conocidos las carencia y la mugre de la vida. Siempre con la misma ropa. Heredaba por una tradicional necesidad familiar 11 años batallando con los bichos de día y de noche con una nariz que como vela escurría todo el tiempo con el pelo largo descolorido sirviendo de tobogán a los piojos aún así era de las primeras en llegar a la escuela tal vez Iba por los momentos necesarios para soñar que era lo que no aunque enfrentara el rechazo y el asco de los demás. A la hora del trabajo en equipo nadie la quería. Nos dieron la oportunidad para demostrar que tan inteligente era. El repudio fue lo que Leticia conoció. Me desconcertaba el hecho de ver que algunos varones con características semejantes a la de Leticia eran aceptados por el resto de las niñas y los niños pero no ocurría lo mismo con Leticia y las niñas A mí solo me ocurrían hacer recomendaciones que nunca fueron atendidas en ese tiempo me preguntaba ¿de qué sirve leer cuentos a esos niños que no han comido? ¿servirá de algo alimentarlos con fantasías? no creía que sí, pero no sabía hasta dónde constantemente les brindaba relatos sobre todo en la magia horas de la lectura dos veces por semana un día conté la cenicienta y cuando llegué a la parte en que el hada madrina transformó a la jovencita androsajona en una bella señorita de vestido vaporoso y zapatilla de cristal Leticia aplaudió fuertemente el milagro realizado Había una súplica en su rostro que provocó la burla de los que no tenían la misma capacidad ni la misma necesidad de soñar. Esta vez hubo recomendaciones y regaños. En otra ocasión pregunté a mis alumnas y alumnos ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y el cofre de sus deseos se abrió ante mí Alguien quería ser astronauta, aunque el, al pueblo ni el autobús llegaba. Otros querían ser maestros, artistas o soldados. Cuando le tocó el turno a Leticia, se levantó y con voz firme dijo, yo quiero ser doctora. Una carcajada insolente se escuchó en el salón. Apenada, se deslizó en su banca invocando al madrina que no llegó mi labor en esa escuela terminó junto con el año escolar la vida siguió su curso después de 15 años regresé por esos rumbo ya con mi nombramiento de base hasta entonces encontré alguna respuesta y Otras preguntas. las buena noticia me abordaron en un autobús antes de llegar al crucero donde trasladaban los pasajeros que van al otro lado del poblado. Llegaron en la presencia de una señorita vestida de blanco. ¿Usted es el maestro Víctor Manuel? ¿Usted fue mi maestro? Me dijo sorprendida y sonriente. El que podía encantar serpiente con las historias que contaba. Halagado contesté, ese mero soy yo. ¿No me recuerda, maestro? preguntó y continuó diciendo con la misma voz firme de otro tiempos. Yo, yo soy Leticia y soy doctora. Mis recuerdos se atropellaban para conseguir la imagen de aquella chiquilina que en otros tiempos nadie quería tener cerca. Se bajó del crucero dejando como la cenicienta las huellas de su zapatillas en el estribo del autobús. Y a mí, con mil preguntas. Todavía alcanzó a decirme, trabajo en Parral, búsqueme en la clínica, en la clínica tal Y se fue Un día Fui a la clínica Que me dijo Y no la encontré No la conocía ni la enfermera Ni el conserje Era demasiada belleza Para ser verdad Los cuentos son bellos Pero no dejan de ser cuentos Me lamentaba Arrepentido de haber ido y casi derrotado, encontré a la directora de la clínica y hablé con ella. Lo que me dijo revivió mi fe en la gente y en la literatura. «La doctora Leticia trabaja aquí», me contó. «Es muy humana y tiene mucho amor por los pacientes, sobre todo con los más necesitados. Esa era la persona que yo busco». Casi grité Pero ya no está con nosotros, dijo la directora ¿Hm, ¿Se murió? Pregunté ansioso No, la doctora Le Leticia solicitó una beca para especializarse Y la ganó Ahora está en Italia Leticia sigue aprendiendo más Y enseñando su secreto para luchar Yo sigo queriendo saber hasta dónde llega el poder de las palabras. ¿Cuál es el sartilegio para encantar a las serpientes que jalan de los descobijados como profesor? ¿Qué puedo hacer para equilibrar la balanza de la justicia social ante casos parecidos? ¿Cuándo empezó el despegue del sueño de Leticia? en cuanto al resto de sus compañeras y compañeros, ¿dónde radica la fortaleza de las mujeres que superan cualquier expectativa? Yo no quiero ser el maestro de Leticia. Ahora quiero aprender. Quiero que me enseñe cómo evoluciona una oruga hasta convertirse en ángel. Y sobre todo, quiero descubrir cuál fue la varita mágica que la convirtió en la princesa del cuento. Alas y raíces lo firma y esto se llama el maravilloso poder de las palabras cualquier similitud es mera coincidencia escuchamos el desembarco por Leon hico Jairo Silvina Moreno y Sandra Corrizo se lamentan, los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Otros enemigos en ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos Y alguien condenida que estamos acompañado de los que pensamos parecidos Somos los menos nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. En estas embarcan perdiendo con un grito sin marcos y sin armas por la vida Eh, eh, le digo acá en la cordillera para que los lo están escuchando en otro lado está fresco hace frío y hace calor de a rato. pero acá en la en el estudio ah, sí. siempre sale el sol cómo sí. le va muy buenas tardes qué tal juan cómo estás y yo le yo le corto todo ahí diciéndole que hace calor calorquita desubicada. Yo pensé tres días, tres días estuviera pensando. Y bueno, ya <risa> está. Oh, oh, oh. ¿Y qué hago yo? Me voy al clima que, que no sé qué hacer, si ponerme abrigo, el poncho, la malla para irme al lago. Está raro. Rar. Pero, hola Juan. ¿Cómo se va? ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, me alegro. Bien. Y por allá, a ver... Del otro lado se, de la pecera. ¿Quién se ve por allá? Hola Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo andan chicos? Buenas noches, ¿todo sí. bien? Espero que estén bien. Bárbaros, todo bien Bueno, me alegro bueno, Igualmente, ¿no? Ah, ¿Todo sí. bien por ahí? Sí, todo bien Bueno, bueno, nos alegramos mucho Un saludo a la gente Dale, nos vamos a hacer compañía un ratito eh, Así que, bueno, prepárese Si tiene mate, ya empieza a prepararlo Ya la este, tienen ahí, ya están ahí Seguro, tortas fritas y bueno Como está así medio raro Acá en la comarca, muchos están a la hora salamandra con las tortas frita ahí Sí, seguro O eh, el fogón también, adentro sí. de casa, ¿no? El Feliz. fogoncito ese que... La ¡Chimenea! Oh, sí, chimenea, exactamente. Sí. Eh, Así que saluda a toda la audiencia, que sí. ya debe estar ahí, prendidita la audiencia amiga y Y eh, un saludo especial para Víctor, que supongo que debe estar escuchando, porque, bueno, es fiel oyente de... Entre amigos. Así que, saludo, amigo eh, Víctor, este que en algún momento pasaremos a... A ver si se tiran unos choris en el a la garrilla. sí, sí. <ríe> y, ¿Y como es su compañera a, ¿Eh? a su compañera a Cris así supuesto. que saludo y bueno en algún momento nos encontraremos eh, muy bello lo que trajo para compartir en la editorial ¿eh? y, y con esto ¿sabes lo que le quiero decir para los amigos también? a mí siempre me salvan los libros siempre por suerte. Y con esto de con la historia, ¿no? que, sí. que compartió que seguramente a Leticia también la salvaron los libros. Sí. ¿no? Sí. El mensaje de el... sí. y después esta cosa de por eso decía la semejanza por ahí a que puro coincidencia, ¿no? Pero eh, ¿Cuántos? Yo me me sentía Leticia en un momento. Sí. Este, sí. me ha pasado muchas veces. Este, no ségu a hacer lo que en su momento pensé ser pero este, siempre la anduve ahí nunca la aflojé, digamos. pero más de uno este que Gracias. que han sufrido lo que sufrió sí, que, en su momento y a su vez han logrado poder este encontrar este esa hada madrina esa eh, varita mágica que los impulsó a, a seguir y buscarse un otro destino en la vida. pues sabe que yo cuando me puse a leer esto, me acordé de un montón de amigos, con, digamos no amigos porque ya estaría medio pasando la, lo que dije de una vez de los amigos. Okay. Son gente que conozco, sí. eh, y algunos compartimos eh, así en en la escuela, eh, que en su momento, así como dice la lectura, no le da ni dos mangos. Hoy hay que verlo. ¿no? Es decir, esa sorpresa que te llevas Cuando te deja de ver de años Después mm. la encontrás O es un médico O es un abogado O le fue bien en la vida y tiene un supermercado Por ejemplo, que tengo un amigo tiene un supermercado Que yo cuando lo, lo, Cuando iba a la escuela Pasaba el arroyo a caballo eh. Este Y en un caballo iban los tres Porque no tenían más que ese Para venir a la escuela, por ejemplo sí. Y Y así puedo contar varias historias de eso, como... Eh, este, pero... <coughs> perdón... Eh, en la escuela estaba esta cuestión del respeto, ¿no? Ah. Y bueno, eh, por ahí... Pero más de uno se sentía así, medio... Eh, no sé si discriminado, pero fuera del, del estatus normal. Sí, se... Yo creo que por más eh, respeto... Y hay, hay lugares en que, quieras o no... Eh, sentís esa o te hacen sentir esa diferencia de quién sos y de dónde venís, cómo venís vestido y un montón de cosas que eh, duele en, en la vida, de la infancia de uno duele y, este, y bueno, qué bueno poder este, encontrar este, un camino y como romper un poco ese destino Que quizás cuando desde chico lo mire Dice, bueno, este... Este seco está ahí claro. Y este, romper con eso Sí, lo, lo, el famoso... Eh, como, es, como que se dice el suponer de una persona no El creer que yo me imagino que... Y al final te terminas sorprendiendo la vida Porque mm. es mm. otra cosa Nada sí. que ver Y bueno, esto es más o menos lo que... Que eso tiene que ver mucho Tanto como lo dice el... Eh, el relato que usted dijo y, y la gente que uno se va encontrando en, en el transitar de la vida que, que muchas veces son esas varitas mágicas, esa, esa palabra que, que te ayuda a encontrar otro camino o a buscar por acá y no por el camino que uno va transitando eh, Sí, porque el, el, el, yo pensaba también esta, esta cuestión de, de cuando de la forma que el, el trato de las personas uh -huh. ¿no? eh, que después te lo encontrás y no sabés como si, si lo tenés que disculpar o irte, por ejemplo uh -huh. ¿no? es decir, este uh -huh. y bueno, esas cosas son las que eh, nos ocurre como, como comunidad nos, nos divide nos aleja Y, este, y estas pequeñas cosas hacen que eh, cuando nos encontremos con una persona, un niño o una persona normal, eh, pensemos dos veces cuando vamos a opinar de él, ¿no? porque nos pueden sorprender okay. y después nos vamos a arrepentir, porque eh, el maestro mismo, en la lectura, no pensaba que ella iba a llegar a lo que llegó, no le creyó cuando le dijo que quería ser doctora. Mm. Y este y bueno, hay te tengo. muy muy buen, muy lindo relato. Eh, saludos día, a ver. Eh, no, yo ya me mandé los Usted saludos. Los pues, bueno, eh, supongo que deben estar escuchando la No lo suponga, ya están. Dijo, eh, hoy leí, leí que va a estar su cuñada escuchándolo, así que bueno, nos debe estar escuchando eh Cristina, bueno, no Cristina, vamos a va, Cristina, saludos para para vos también. Es, eh, y de San Juan allá en estar con calor y ahí escuchando también prendiditos a la radio. Si podés te anima y mandanos un, un saludito. Sí, sí, por ahí sí, por ahí se animan. Eh Sí, hay mucha gente que... Que no escucha hoy, o si no, no los domingos. Sí, los domingos, esta señora, ¿cómo es la de acá del...? Mónica. Sí, que me mandó un... Que después lo vamos a compartir. Algo con el tema del, del feriado de acá del... Uh -huh. De Chubut. Sí. L sí, se... Bueno, el, a mí el, lo que el, me el llamó el, la el, atención que mucho hicieron feriado. Eh, se fueron a su casa. ¿No? Feriado... Uh -huh un feriado, que lo vamos a charlar después más tranqui, este que tiene que ver con los mapuches. Con un símbolo patrio. Eh, además, pero lo charlamos después, ¿sí? Bien. Más, más tranqui, con, con un poco más de tiempo. Ok. Eh, ¿Y qué más? ¿Y qué más? Eh, ¿Y que, Y tenemos para compartir, pero sí, te, ponemos dónde? un poquito de música. Sí, pero ¿por dónde se comunica la gente? Por ah, algún lado tiene que... Decir. Yo pensé que estaban golpeando la puerta y no, no tienen que... No, no, puerta. no, tampoco ah, sería la de UPA porque tampoco... Tampoco no, funciona, no, Menos no, acá. en esta época no, y en esta zona. Acá ni se lo... a dar los números de teléfono. Por favor, se lo guarda de memoria. Por supuesto, lo Bien vamos ahí. a dar de memoria. Bien. Vamos a pasar los números, todos ahí ya con su celular para... Ah, no, ya empezar a llamar. 1545... 80 26 24 y si no también pueden hacerlo al 15 4 70 18 42. ¿Queríme repetirlo? Más pausado, más lento, bajo. No, por la ayuda que eh, don, este Carlos no haya, no ha haya agarrado un... la la claro. en ese sí, momento. Sí, con la carbonilla, porque viste que con la carbonilla también lo están en el alrededor ah, del fogón. Es verdad, es verdad. Bueno, 15 4 70 18 42. Y también pueden hacerlo al 15-4-80-26-24. ¡Ay! ¡Puedo ¿Qué decir Ay. ¡Hola, oh, hola al aire. Bueno. Ah, ¿Viste? Yo Puedes todavía, venir a sentarse pues, sí, acá sí, también. La silla todavía está, mirá. Sí, acá. Lo bueno, espera este, ahí está, ¿ve? Lo que decíamos este de las eh, cosas que te sorprenden. Bueno, así que... La pausa musical tiene que estar Por supuesto Así que hacemos esa pausa musical Escuchamos. Y a lo mejor el amigo se anima y Da un saludo no, a él no bueno, Vamos a escuchar Mundo agradable Por David Lebol y Ricardo Mosh Quiero despertarme en un mundo agradable Kjero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Estas alli Si lo deseas Este es mi sueño Y de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar Mi ser Viajar En par Necesito darme Un espacio en el tiempo soy muy claro al hablar sin informaciones que castiguen mi centro solo quiero alcanzar uh. y todas las ideas pueden Cuando la aurora se está cay Si, si la es mi sueño yo de muchos más Esa es mi casa donde quiero estar Con más lo du de sios este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar el mar y ser acá Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correas de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Service de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También service de moto carburación, regulación de válvulas. Cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona tuerca. Acceso Lago pueblo Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944 15 97 72 amigo dos, más un horno de barro a leña Los sabores del mundo en Lago Pueblo un cerro un manantial En fin amaranto amaranto amar tu lugar Amaranto, la calidad y la calidez no siempre es más caro. Ruta 16, a metros de la entrada al pueblo. Panadería del Lago no solo te sorprende por la calidad y exquisitez de sus productos, sino también por sus grandes ofertas. Panadería del Lago, en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Desde Lago Puelo, provincia del Chubut, transmitiendo en la frecuencia de 101.1 MHz, Radio Malón en el aire. Después de compartir a la gente que hace posible que funcione Radio Balón cuando pagan este Nosotros estamos aquí firme como clavo de mesa, pero como decíamos eh, hace un rato que le mandábamos un saludo especial al amigo y este no sé si lo trajo el viento o qué, pero acá está Se trata de un, de un amigo que, nosotros nosotros charlábamos, que gracias a este amigo nosotros estamos haciendo radio aquí. este Y que, que bueno, gracias a él también está Lorena, trabajando, haciendo radio también. Así que, eh, doble presentación, así que presentarlo ya es... La gente, mucho lo van a identificar. ¿Cómo anda, amigo? Buenas muy tardes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a la gente. ¿Cómo anda usted también? Venía escuchándolos y... Bueno, ya que se acordaron y me mandaron un mensaje, un, un saludo, digo, bueno, voy a pasar a saludarlo Gracias por venir hasta acá, hasta la radio, no, no, y bueno, la como verá, la silla todavía está ahí. Sí, sí, la silla está ahí, pero bueno, ustedes saben que yo me fui porque tenía muchas este, muchas ocupaciones y no le podía dedicar el tiempo que, que hay que dedicarle al programa y a la radio, y por, por no faltarle al respeto ni a ustedes ni a, ni a la gente, me corrí un costadito. Pero bueno, ya vendrán otros tiempos y capaz que estemos algún día sentaditos en esa silla. Te podemos contratar para que de vez en cuando nos traiga alguna de esas cosas que traía vos, como era eh, eh ¿cómo es que se llamaban este eh, llame para ¿cómo era el sorteo? ¿Te acordás? Sí. Que, que, bueno. ¿Y te qué pasó? Podemos, ¿Qué pasó con eso? Y quedó guardadito ahí, pues dijimos, "Eso no es nuestro." Ah, bueno, lo dejamos ahí bien. como para decir el compañero en algún momento va a aparecer y bueno, va a traer de vuelta el bolillero, sorteo. veo que está el bolillero La, todo que está, ahí todo. Que está todo, está todo está y todos todo. esos premios que tiene ahí no los sortea no los sorteamos porque lo yo no estoy no, porque ah, además usted bien, es el, bien. el jefe digamos. nosotros ah, le dijimos bueno, estoy, el jefe ah, de, ese, de, esa, de ese sector ah, bueno, <risa> así que queda ahí, bueno. así que cuando quiera puede venir a hacer no es su, una promesa pero ni bien tengo un tiempito que, que pueda dedicarle al programa bueno Bueno, ahí la silla está, ahí. como siempre, eh, con nosotros, Víctor Trentini. Y, bueno, el amigo que nos inició acá, en sí, la radio, sí, acá sí, está. Sí, sí. Y nosotros le vamos a defender con uñas y dientes, el, la silla es. Sí. Sí. Pusimos cosas como sí. Para, sí. para que no, no, para no, no para que no la use, no claro, la use un tercero. A propósito, tiene cosas ahí para que no la use nadie. Claro, para que la use cuando vuelva a ser. Vamos a hacer que les creo. Vamos a hacer que les creo. ¿Cómo? Pero, a acá ver, las paredes hablas. Al, al ah, aire. Acá las paredes. Ha salido un par de veces diciéndole, y volvé, Víctor, ¿cuándo vas ah, a volver? Ah, sí, escuché, oh. escuché. Así que bueno, eh, eso está. Una no, buena es es palabra que está Y largada. los mates están siempre. Los mates están, no es cierto, mates bueno, están y... siempre. Y por lo que ve, siguen buenos. ¿eh? Así que... Es, sigue bueno Y yo sigo haciendo ruido con el mate. Tendrían pero, que conseguir algún... Oficiante. Oficiante que les dé un, una unas galletitas, un, una un Claro, pero bueno, ahí por eso que quedó esa esa parte ah, quedó así. Ah, sale voy pescando la orden. Sale voy pescando la orden. Bien, ahora sí bien. Lo estamos entendiendo. Esa no, parte quedó. Nosotros me, dijimos eso es que de ahí parecía rara tanta bondad, tanta. Ah. Claro, ustedes extrañan los bizcochitos. <risas> Exactamente. Claro, bueno. bueno, Víctor, gracias por venir, viejo. No, por eh, un gustazo que estés Y bueno, esperamos cuando quiera. Y bueno, bueno, tenga ganas y ni tiempo, bien, ni bien Venga nomás. Y, hay algunas novedades también que bueno, ya les voy a hacer eh, llegar también y así. ¿Ah, bueno, sí. Bueno, y bueno, con lo no esté... no adelantar novedades de desde de, de qué tipo No, no, no, no, no. Cuando Ay. esté cuando se concrete, vamos a venir y vamos a contar y bueno. Bueno, bueno. ¿Mm? Serán sí. será bienvenido entonces. No y saludo a la compañera Muchas gracias. Sí, debe sí. estar escuchando porque veníamos y... veníamos escuchando el programa. Llegué a casa, salí a comprar algo que necesitábamos y ella quedó escuchando. Así que me debe estar escuchando y me Ajá. debe estar diciendo por qué no viene a casa y me trae lo que le pedí. ¡Oh! <risa> hacer la cena. ¿Ya? Todavía no ha ido a comprar. Bueno, pero... este Saluda a la crisis y en cualquier momento apareceremos por ahí a... Cuando quieran. A, a comer hay, hay un sea. timbre, toquen el timbre. Ajá, y, bueno. Entonces, Este... Ah, a <risa> Es sí, el no. cerro se, che, se, me, muy, se me ha modernizado Es, muy en es el cerro mm. <risa> Bueno gente bueno, Un saludo grande a la gente Que nos está escuchando A ustedes y nos veremos pronto Gracias, gracias, gracias por venir viejo. Por gracias. Gracias. Le Un alegrón verlo Después de tanto Hemos estado así como en sus viejas épocas con Acá compartiendo micrófono con el amigo Piktar Trentini Sí, um, un, un alegrón eh, A mejorar un poco el sí, programa Un sí. grato momento ahí. Ojalá que lo tengamos de vuelta ojalá. Es, ojalá, este, ojalá Vamos a buscar los auspiciantes como para poderle convencer Porque viste que dijo Le Ah, viste el, el, el, Chima. tenemos que salir eh, a Chima hay que chimanguear ¡Umpalá! Si, si no, no. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible, así que a todo aquello que hacen posible todavía que funcione el malón, necesitamos un, uno más, este pero así, onda nodo no mango, bien bien lento Así sí. que así lo podemos convencer al amigo para que venga. Claro. Y vuelva a hacer radio de nuevo con nosotros. Bien. Eh, ¿Quiere ponerle música? ¿Tiene como y preparada Y música, sí, ¿verdad? Sí, por favor, porque sí, sí Porque no después lo, de esto lo, Los oyentes, los amigos van así eh, Y nosotros faltamos Estamos acá Claro, bueno, así que pongámosle música Dieguitos y Mafaldas Por Joaquín Sabina? Si estuviera escuchando mi mamá se lo dedicaría Vostera como mi vieja Vostera como mi vieja Creo que ese tema está como dedicado para la vieja también Así, Así que, bueno Y para todo aquello que tiene ese corazoncito azul y oro también Ay, este. dedicado para todo 20 años ...cosidos a retazos... ...de urgencias... ...de simulos y rutinas... 20 años... ...complidos en mis brazos... ...con la carne... ...del alma de gallina... 20 años... ...de príncipes azules... ...que se marchaban... Antes de llegar 20 tangos De Mansi en los baúles 20 siglos Sin cartas de papá De González Catán en colectivo A la cancha de boca Por Laguna Va soñando Hoy ganamos el partido la niña de los ojos de la luna los muchachos de la doce más violentos cuando la jona en la bombonera le pide a la virgen de los vientos que le levante a Paula la pollera 20 años de mitos mal curados dibujando dieguitos y mafaldas 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda le debo una canción y algunos besos que valen ...más que el oro del Perú... ...sus huesos... ...son sobrinos de mis huesos... ...sus lágrimas... ...los clavos de mi cruz... ...de González Catán... ...el colectivo... ...a la cancha de Boca... por la gula... ...va soñando... ...hoy... Ganamos el partido La germo que me engaña con la luna Alguna vez le harán un monumento Los de la barra brava a mi bostera Y una ermita a la virgen de los vientos Que le levanta Paula la pollera de González cata A Tirso de Molina Que trafie De España la Argentina Que meneo, que vaivén Que ajetreo, que mareo Que ruina Y por culpa de quien? Del amor De una mina Y total para que Si al final como un pibe Que le prohíbe a mi ex Ir a verme al gran revés Cuando estoy de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar. A a su milonga. no sea que a Paulita le dé por bailar. Al de la coca. y vuelva permitsa con y, no y se ponga más loca de lo habitual. Vendida cochera, Ven bandera para una canción. Yo boca salió campeón. En la bombonera y con voltera se puede fechar aunque le sobre el brazo, sí, pinta remeras con el corazón. Y con la cadera le toca palear, tocar el balón. la voz se entierra, le toca al gallego tocar este son. Hay una voz el año que boca salió campeón. vestimenta en lana cueros y telas artesanías en cuero metal y madera impronta ruta 16 camino a pueblo a 600 metros de la escuela 109 venía a impronta y donde quiera que vayas deja la tuya impronta. Pilates con camas, una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente Mejora tu elongación, genera mayor movilidad articular, alivia tensiones y corrige la postura Dice Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas, y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral, por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate. La clase de prueba es gratis. Te esperamos Estamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso local 1, teléfono 15-427-0144, clases a cargo de la profesora nacional de educación física Carolina Aguil, Kinesia Pilates, salud y bienestar. Kiosco Sechu, ¿qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen quiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Quiosco Secho en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Ahora en Lago Pueblo queremos verte bien. Nuestro servicio Optica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en sólo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Oh, why, oh, why I... Estamos esperando tu llamado. Radio para todos, toda la música. Tango, folclore, rock, bolero, clásica, latino. Radio Malón 101.1, de libre radial, vamos a domicilio con la mejor música. Como dándonos ahí después de la visita sí. un poco de, de musiquita eh, sabe qué no sé qué pasó el 3 de noviembre que fue feriado acá en chubut así dice idea de yo porque fue eh, para decirle la verdad yo me, me enteré ahora digamos si bien el año pasado eh, pasó y creo que nosotros dijimos algo el año pasado sí. sobre esto este siempre me llamó la atención esta cuestión eh, como que es raro en la situación en la que vivimos, en la que seguimos estando, eh, que no ha cambiado nada de nada y que ocurran estas cuestiones así es raro de por donde se lo mire eh, porque como lo podríamos decir primero te matan y después te acarician el lomo, como es no, no. no entiendo, es, es, es raro es, en, en ese sentido lo digo no y, y, y raro también por lo otro y en esto voy a tomar nota de una de un escrito de Liliana Ancalao uh -huh. sobre, el, sobre este feriado en Chubut él dice sobre el feriado provincial del 3 de noviembre dice Liliana Ancalao no está en la memoria oral de los pueblos originarios Esta fecha solo está en la página escrita de un inglés. No está en nuestra cosmovisión el concepto de jura a los símbolos. No fueron los pueblos originarios quienes propusieron esta efeméride, que agrega más ceniza al olvido. La reunión de los loncos y la presencia de la bandera argentina en esta escenografía solo puede entenderse en el contexto de 1869 Biguá negociaba pacíficamente con los estados en formación Chile y Argentina indistintamente porque el bien por el bien de su tribu eh, el Tisnica nómade de cabello y piel curtido eh, por la intemperie su piel curtida por la intemperie abrigado por su quillango de jerarquía no se reconocería en el monumento que le han hecho en la localidad de José de San Martín Allí su cabello se parece al de Seferino Namunkurá, el de las estampitas, no sé si lo ubica, y le han puesto una corbata muy civilizada. Ni un rostro de desayueque en los monumentos cercanos de Genoa. Así opera el discurso que deforma la historia y, de, y demora el encuentro entre los pueblos ¿qué se recuerda? ¿y qué se olvida? se olvida la guerra los arreos humanos los campos de concentración la esclavitud los huesos en exposición aquello en la que divino está jura de la lealtad a la bandera argentina escrito por Liliana Ancalao esto es lo que fue el feriado del 3 de noviembre no culpa a la gente que se tomó el feriado porque no, no laburamos hoy pero, laboral, pero el, no, el, no labura. el es tema efectivo. es el por qué entonces okay. yo creo que en esto es donde hay que repudiar y yo lo repudio así públicamente al gobierno de la provincia por eh, permitir este feriado Porque, eh, de última, si ellos quieren tomarse el feriado ese día, que lo, que lo hagan, pero que no hagan cómplice al pueblo de Chubut en esto. Porque no tiene nada que ver el pueblo de Chubut con lo que ha pasado en aquellos tiempos y que el gobierno sigue siendo cómplice en esta cuestión, con los pueblos originarios. Me tomo mía las palabras de Liliana Ancalao, diciendo todo esto porque mm, coincidimos totalmente porque es fácil olvidar las guerras mm. es fácil olvidar los arreos humanos que nosotros también lo mencionamos acá eh, pero es muy fácil de hacer un feriado tapar ¿no? un feriado. con eso tapamos todo y nos y, ponemos buenito diciendo que nosotros como pueblo originario fuimos a jurar la bandera jamás lo hemos hecho ya. y creo que jamás lo haríamos pero por una cosmovisión, no por una cuestión de no creer en la bandera, sino porque nosotros no no no, no está en nuestra cosmovisión hacer juras sobre símbolos. Claro. De última juraremos a la Pachamama, Ay, a la Niukemapu, pero, o a un árbol de última, porque sabemos que está vivo Exacto. y que lo tenemos que cuidar. Esas cosas de, de la historia, ¿no? Sí. Que, Y, bueno, y, que y que nos siguen vendiendo esa historia. Exactamente. No, exactamente, no, no hay un y, cambio de... Y que eh, está bueno que, ojalá, esto lo mandó Mónica del Valle. Eh, para, para que nosotros lo recordemos, y por eso lo quiero mencionar, porque ella fue la que nos mandó esta captura eh, uh -huh. de Liliana Ancalao. Pero lo que digo es que el, el pueblo de Chubut, tiene que empezar a, a, a repudiar estas cosas es decir no hacerlo oído sordo en estas cuestiones sino saber el porqué de todas estas cuestiones Totalmente. entonces este, porque somos muy celosos de un montón de cosas qué sé yo de esto de aquello pero a la hora de, de esta cuestión no nos hacemos un, una un me culpa de lo que está pasando y el porqué de estas cosas nos sí, generamos ¿no? porque al tomarse el día el hacer el feriado el que se estar avalando sí, eh, esta fecha esto esto que pusieron en un libro de historia y que no están así como sí. romper con eso de cálculo que deben tener sus, sus formas de poder este Sí, y, y, y yo creo que también está faltando, yo en esto voy a ser crítico en esta cuestión, creo que está faltando la organización de los pueblos originarios ahí, sí. digamos en, en donde se, se maneja toda esta cuestión, porque es, esto habría que sacarlo directamente, no tendría que existir más, así como no existió más el 12 de octubre, mm. esto también, esto es más o menos lo mismo, sí. es decir, no sé si Chubut no se toma también el 12 de octubre como feriado, Entonces, si está haciendo eso, es como que estábamos en otro país. Este, porque, eh, más allá de las cosas que nos están pasando hoy, muchas cosas han, han mejorado los, los, los gobiernos, pero gracias a la lucha de los pueblos originarios. Que no se festeje más el 12 de octubre, este, que haya toda una reivindicación. Es poca todavía, pero algo es algo. Y que Chubut todavía permita esto, me parece algo muy lejos en, en el tiempo. Muy lejos en el tiempo. Estamos retrocediendo mal. Y que además la gente se tome el feriado. Porque la, la forma de, no, de, de que existe el de feriado no y no hacerlo esto, y no no hacer el feriado. Exactamente. Por eso decía, este, como que hay sus maneras de... De, de repudiar. De pr protestar contra Exacto. esa contra esa fecha en este caso, ¿no? Así que... Sí, me llamó mucho, como digamos... ¿Sí, no? Eh, ¿Le parece si ponemos un poco de música? O? Póngale... Eh, sí. ¿O quiere que le lea algo más de Liliana Ancalao? Mire, pues, traje ¿cómo? algo muy muy bonito de Liliana. Uh -huh. de, de Además, de uno de los libros que fue presentado en la... Feria del Libro. En la Feria del Libro. Eh, Liliana Ancalao, de el, su libro Tejido con lana cruz. Le voy a leer uno, que, espero que le guste bueno. Infancia se llama Vos sabes que no es lo mismo esquivarle la tuna a la vida Que comer tras mis héroes cazadores de lagartos En la contrajugada de los días Aprietan las zapatillas por la arena y caen gotas Por camino de la frente Vos sabes que es cierto es urgente fabricar con serenidad una gomera y rescatar al sol con los cabellos espinados del viento para que caigan dulces los calafates por la frente y los minutos duren como un vaso para un sediento manojo de estrellitas sigamos pues Con el niño en el bolsillo Y que se atreva el tiempo Que se atreva Infancia Liliana Ancalao eh, Vamos a escuchar ahora eh, Soltar todo y largarse Por Silvio Rodríguez Soltar todo y largarse Qué maravilla. Atesorando solo huesos nutrientes. Y lanzarse al camino pisando arcilla. Destino a las estrellas resplandecientes. Destino a las estrellas resplandecientes. Grávidos como espuma Y el acero afilado de los probables Colgado vigilante junto a la luna Colgado vigilante junto a la luna Tienda Raíces Ropa informal para dama, de última moda y excelente precio Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo Ropa deportiva, fútbol y deportes en general Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Can Tienda Raíces, en Lago pueblo en la Ruta 16, en frente de la Estación de Servicios. búscanos en Facebook, Tienda Raíces, con Zeta. Vidriería Puelo, desde el 2004 en toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar termopaneles, vidrios laminados templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor para vidillas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Reportos en toda la comarca. Vidriería Puelo Asesoramiento y garantía en sus trabajos comunícate al 44 99 549 O un WhatsApp al 15 4 20 97 70 Atención Usted está ingresando a Zona Tuerca Chapa y pintura Cerraduras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 Acceso Lago pueblo Ruta Nueva Tome nota de nuestros teléfonos 2944-1597-72 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La fuerza de Chubut proviene de su gente Es algo que tenemos en común Que es de todos y nos une Que hace que nos pongamos de pie a pesar de los obstáculos Y sigamos adelante La fuerza interior que nos dice que la adversidad se supera poniendo el hombro entre todos. La fuerza de jóvenes, grandes y chicos. La fuerza de la salud, la educación y el trabajo digno. La fuerza para mejorar el presente y construir la provincia del futuro. La fuerza de Chubut. Frente de todos. Carlos Linares, Florencia Papayán y senadores. Eugenia Leanelo, Rafael de Bernardi y diputados nacionales. La fuerza de Chubut. Frente de todos. Lista 501. Estás escuchando Radio Malón. Habrá un abrazo cerca del mar Habrá una noche sin pestañear Cuando te vuelva a ver Estamos haciendo Entre Amigos Aquí en Radio Malón 101.1 Bien Y me mandó así sí. con la mirada como ¿Qué, qué, ¿qué tienes para decir? ¿Tiene algo? Tengo algo preparado? para compartir Bien, bien. Eh, veo que el señor Enrique Él está de vacaciones Pero eh, está Ah, no, eh, no, nunca no se paró. fue Qué tipo sí, sí. ¿No te hizo caso Alma? No, no me hizo caso Bueno, cuando venga le vamos <risa> me, me pasó para compartir eh, Algo lindo Dice El recinto tiene el placer Y el inmenso honor De recibir A los hermanos les cuesta presentando al trío Manija. Ah. Humoradas musicales para toda la familia. Con acordeón, organeto, concertina, percusión y charango. Tres hermanos intentan seguir adelante con sus espectáculos. La edad avanzada se los dificulta. Es un espectáculo para reírse Para emocionarse Y sobre todo para disfrutar Está imperdible eh, ¿Y quiénes son? Bettina La brune oh, sí. en su momento Capa. Divina Violeta Ber, Berguero Ay, Ella no lo conozco Y Jorge Leiby ah, Sí con, Ya, ya mm. con eso dos no vaya listo Dios. Está para ir sí, No se lo pierda Es lo que debe ser eso, por lo favor Lo que debe ser, sí. me imagino sí, eh, sí. ¿Cuánto, es la, ¿cuánto eh, duele la entradita? Dirección, dice maite, La dirección de, de esta obra Maite Aranzabal eh, Será Sábado 6 de noviembre A las 21 horas Y el domingo 7 de noviembre A las 19 horas El valor solo 300 veces ah, ¿y dónde es eso? esto es en el recinto me mató ¿no tiene dirección? Eh, yo porque no veo que es medio nuevo todavía pero somos aquí. todos, ya estamos con la tecnología busca ahí bueno, a google o hace como Enrique le pregunta a la, a la señora Gallegas ah, y, la y la le la, la dirección exacta <ríe> donde eh, A dónde dirigirse Bueno, y yo también tengo Y le quería decir que ah, este perdón. grupo Este grupo cuenta con el apoyo Del Instituto Nacional del Teatro Bien, es que qué, bueno, qué bueno Para no perdérselo, tienen dos días Como para disfrutar de El trío Manija Qué bueno ¿Le recuerdo? Sí, Sábado 6 de noviembre A las 21 horas y Si no, si se este. lo perdió O... o le pasó algo, tiene la oportunidad de acercarse el domingo 7 de noviembre a las 19 horas un poquito más temprano y el valor de la entrada son 300 pesitos bueno, yo lo que tengo para compartir sí. yo, yo siempre tengo el bailongo joda, sí. fiesta mm. eh, celebramos el día de la tradición Ajá. con una peña folclórica en lago pueblo dice eh, cultura de Lagopuelo eh, ¿quiénes van a estar? Rocío Pozo, Daríos Zinleinman Adrián González Valer Municipal Alas y Raíces Agrupación Folclórica Las Golondrinas Y el dúo Chimango Y más es eh, Este sábado 6 de noviembre Plaza Central a partir de las 15 horas Entonces, reitero Eh, Peña folclórica en Lago pueblo Celebrando el Día de la Tradición Este sábado 6 de noviembre En la plaza de aquí de Lago pueblo A partir de las 15 horas Estará, Al aire libre Es al aire libre uh -huh. eh, Estará um, Rocío, como le dije eh, Darío eh, Adrián González El ballet municipal eh, Alas y Raíces agrupación folclórica las golondrinas y el dúo chimango pero, ¿lo conoce el dúo chimango? O pero, ¿lo, ¿lo tiene escuchado? No. bueno, sí. y, y, y algunos duo. chimango dúo, acá le puse le han puesto el dúo los chimangos ah, ¿sí? porque el que yo conozco es chimango dúo chimango duo? dúo, bueno, yo creo que son ellos el profe Alfredo y el profe Andy exactamente así que están todos invitados a, a pachanquear ese día a bailar un rato a disfrutar de sí. Del, fol del, del folclore y la tradición. El recinto el recinto se ubica en General Roca y Rivadavia, en el Bolsón. En avenida ah. General Roca y Rivadavia. Usted estuvo bailando en el recinto. Estuve bailando en el recinto. <ríe> Ahora, que, Ahora que me acuerdo. Sí, ahí estuvimos. Bueno, <ríe> están todos invitados entonces. Nos queda cerca. Ahí nos queda ahí nomás. ¿Y tiene algo más? Porque yo también tengo algo más para comprar yo tengo para el 20 de noviembre si ¿sí tiene algo más cercano es para eh, también para este sábado dice eh, casa de cultura del bolsón reseteo otra oportunidad el grupo teatral sur en vivo presenta nuevamente la obra de teatro reseteo otra oportunidad un mensaje por whatsapp que lleva a replantearse la vida. Una, una comedia para el viaje del desamor al amor. Es este sábado 6 de noviembre en Casa del Bicentenario, en la calle Roca al 644, en la localidad del Bolsón, y el horario es a las 21 horas. La entrada, en este caso, es de 500 pesos. Y para hacer reservas eh, hay un número, así que voy pasándolo para que guste. Hay otra opción de teatro también. Eh, el número al que pueden llamar para um, reservar es 11-23-40-95-44. Así que muchas actividades. Actividades, este, sí. Al fin Por suerte, está, está volviendo estar estar a la normalidad las cosas, está bueno, este, sí la Nunca dejó de, de estar la cultura Ahí eh, Pero bueno, está volviendo un poco La presencialidad de, del público A poder este disfrutar De, de estos eventos Sí, que, está, muy bueno, está muy bueno Obviamente siempre y cuando cuidándose Tenemos que seguir cuidándonos y, Tomando sí. los recaudos eh, Que ya tú? sabemos, digamos, el barbijo Si estamos cerca de, de personas que por ahí no conocemos este, Y mantener una distancia Y, bueno, eso con esos cuidados Podemos andar tranquilo y, y bueno eh, Nos cuidamos y cuidamos al resto eh, Va a haber peña también en Cholila Pero el 20, así que lo vamos a dejar Para la próxima lo vamos a, así lo, no, si no Para se que no se, no sí, se mezclen claro, Yo veo que se van es este sábado a Cholila Y se pierden eh, de la peña La otra semana Porque también viene Baila Bolsón viste Hay, hay varias actividades hay, eh, Para... Para e la ir. próxima, así que lo vamos a dejar ahí como para... Y, y de paso vamos a decir que eh, estamos acá nosotros, eh, que eh, nosotros pasamos los teléfonos, nos pueden pasar cultura de pueblo, este, cultura de, de... Como este... El hoyo, eh, no cuesta nada pasar la, la información. Este, para, para tener presente lo que Ese es mi teléfono. Mírelo, la, algo son los, que... son los oyentes que los son amigos, los, Rapidísimo la dirección de cultura acá de pueblo. Enseguida <risa> le mando. Ay, ah, toque manda muy bien. Este, como para decir esto de, de que que como es que no hacer que la, la, la noticia no cobramos nada todavía. Este, pero este, estamos acá. Estamos acá, para que la gente sepa de Y di, di, de dicho esto, fans. dicho esto, me voy a salir de las cosas que del, de las invitaciones y todo eso, uh -huh. pero tiene que ver con esta cuestión. Eh, ¿te diste cuenta que Yaje también seguramente le va a llamar la atención que nosotros como Radio Malón uh -huh. no estamos pasando publicidad política de los partidos políticos? Mm, no no. Y sabe una cosa, ¿Qué? que hay una ley que obliga a los partidos políticos, a todos los partidos políticos, a difundir sus por propuestas por, los medios, por los medios de comunicación que existen. en, en el eh, Nosotros sí sabemos de un partido político que sí sabe de esta radio, sí. que podemos dar fe. De los otros no sabemos, pero sabemos que también sí, ¿no? Sí. Que, Eh, muchachos, tienen la obligación de pasar por aquí. ¿Por qué no lo están pasando? Capaz que me va a costar un reto de Enrique a lo mejor. Pero lo quiero decir públicamente y con esto me quiero hacer cargo. Bien. Hay una ley que exige a los partidos políticos a difundir su propuesta por todos los medios de comunicación. Este es un medio de comunicación y no estamos teniendo esa posibilidad entonces los oyentes de esta radio se están prohibiendo de saber qué propuesta tienen los partidos políticos que se presentan este 14 de noviembre la elección lo dejo ahí Bien. mire eh, yo ahora para este tema que continúa Es una zamba ¿Saco mi un hielo? Una de, sí, una samba para bailar Pero tiene también todo un sentido Para el por qué está eh, Elegí un tema musical folclórico eh, El día de ayer Hace nueve años Del fallecimiento de un joven bailarín eh, Muy reconocido acá No solo en la localidad de Bolsón Sino en toda la comarca El, eh, el cual se había radicado en, en Cholila eh, vivía ahí este, y bueno en un accidente que no sé si llamarlo accidente realmente porque cuando sucede por malas maniobras de, de otras personas y que, que se llega a, est a estas cosas críticas eh, trágicas eh, yo no lo llamo no accidente. son accidente No son accidentes. Así que, bueno, es en... ¿En homenaje como En homenaje a, a Julio, Julio Rodríguez y a su pequeña niña que, que partió con él, eh, Alma. Y, bueno, este este el 8, no, no pude eh, buscar bien la información donde se va a colocar un cartel que... Eh, en el Sin lugar no donde en conmemoración de, de, de ellos no eh, sería este día 8 a las 11 de, de la mañana en, en el, el accidente fue en el, Cholila el accidente fue entre en la ruta 25 a la altura del kilómetro 12 eh, entre Treleo y Rawson ah, ellos bien. estaban haciendo un viaje a la capital de la provincia cuando sucedió el hecho Y bueno seguramente, el, el perdón esos carteles normalmente se colocan en el lugar del de accidente, de, sí. así que seguramente va a ser ahí eh, este, y bueno si es como para tenerlo con la mi, mi, sí, mi propuesta es que lo tengamos como nosotros personalmente como una efeméride para recordarlo siempre, por lo menos todos los ocho así como para decir no se olviden de que ocurrió un accidente y se nos fue un bailarín, nosotros como sí. bailarín nos tenemos que hacer sí, así esto que sucedió un 3 de noviembre en eh, el 3 de noviembre del 2012 de persona eh, excelente bailarín eh, bueno que no. las semillas también de su de su hermana de su hermano este en su esposa también este, en la danza eh, así que bueno en bueno saludo a, a, a los familiares a los amigos y nosotros lo vamos a recordar de esta manera Con una samba como corresponde zamba. que seguramente seguramente como todo bailarín allá arriba va a sacar su pañuelo y su hija y van a bailar samba para no morir de mercedes sosa Ando me solo al final Muerto de sed Harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo la flor La madera frutal La hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. partir no me asusta la muerte ritual solo dormir verme borrar una historia me recordará vivo bebo el compal el fruto la miel y conosció amor no me puede el olvido vencer hoy como ayer siempre llegar en el hijo se puede golpe nuevo al quemarse en el cielo la luz del Me voy, con el cuero asombrado me iré, son al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. allo do quello te siamo quelle ciao los pantalones Pero disculpe por favor saludos para Wilen sí. y familia sí. sí juan sí y ibet están escuchando allá en biedma y ella es mi beba la más peque Eh veis. Este, bueno, que te mejores, Guille, que andes bien. Saludos, Porque estuvo enfermita farmita con su su resfrío, angina eh, y esa cuestión, ¿viste que los cambios de oh. clima son tremendos está, está complicado el sí, cambio de sí. clima. así que bueno, a cuidarse bueno. mucho y se la, se la ve bien. Se, se la oye, escucha bien, la escucha muy bien, así que un fuerte besote que se termine de recuperar. Que se cuide mucho. Bueno, me voy con más los rompa. Ajá. Ah, Le pasa el babero al abuelo acá. Eh, mire Mírela ahora. So, sí, chico Laura. ahora. La Laura. El, los dos últimos numeritos como para <risa> hacer ño. Sí. Sí. Mm. Bueno, no digo nada de los ño que del 29 que salieron, pero por favor. De aquello. Sí, sí. Me habla. Tremendo. Tremendo. Así que nos vamos a Sí, ir nos vamos a ir despidiendo a poquito. Sí. sí. Todo siempre que uno viene se va. Y sí. sí. Esas. Suerte, porque que... eso nos habilita a poder volver exactamente si nos vamos volvemos el jueves <risa> seguro espero a nosotros volvemos sí así somos como clave mes eh, lo que le quiero decir es que por favor el domingo este programa se repite así se lo digo si no aparece el chimango acá. a las 11 de la mañana por acá vos. sí, siempre firme como clave en mesa salvo que lo digo o no lo digo y Nos, no, no lo digo no, nada. No, nada, nada. Entonces, <ríe> el sábado, el domingo, perdón, domingo a las 11 de la mañana por Radio malón este programa se repite. En algún y momento sale. En el... en algún momento <ríe> sale. Pero, pero siempre sí, hay alguno que está atento escuchando y le manda un sí, mensajito. Después del primer bloque de, de, de uno viejo, ponemos <ríe> este. El, el, el original. En <ríe> bueno, y para la gente de Vierma, como Wilen y compañía, decirle que... El domingo también a la media mañana sale este programa que estamos haciendo hoy jueves por Radio Encuentro, la 103.9, la comunitaria de Vielmi Carmen de Patagones. ¿Sí? Y los mensajes me están llegando pero a full. Dele, dele. Este, bonito usted siga diciendo Bueno, que bueno, les, les voy a dejar el número de teléfono Para recordarles Quizás alguien está en recién Sintonizando La radio por algunos motivos Así que eh, Le dejo el número 154-8026-24 Y si no, también Pueden hacerlo al 154-70-18-42 Y escucha lo que dice william Ponete patalón Eh, titita bella. Bueno, sí, ya me lo puse. Eh, nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos, nos vamos, hasta el jueves si Dios quiere, eh, o si no quiere igual vamos a venir. Nosotros este venimos. Siempre ¿Sí? en la radio. Claro. Sí, sí. <risa> este y siempre con el gustazo de estar en este ratito de radio con todos los amigos, y, y hoy alegrón, tremendo, todo, ¿Sapisa? todo, pero, sí, sí, vino Víctor, este, bien, todo bien, en cualquier momento va a aparecer con sus cosas que tenía antes, así que lo vamos a esperar con los brazos abiertos, así, y todo. Eh, y la mesa, la mesa con un lugarcito en <risa> la mesa Para los bizcochitos claro, <risa> Con así los ademanes que, que me hace Y, y, <risa> no, y me llama Wilen De allá de Viedma, estamos listos completo. Cartón lleno, lo podemos ir tranquilos Contento sí. No me vas a despedir con Tantas veces Bueno, pero sin antes despedirnos de Ángel sí Porque, porque, porque si la, no fuera por él a, no, Por más que estemos sí. acá No se diría no nada. nada Así que infinitas gracias No, por Angel. nada está todo bien, lo único que me voy a tener que probar porque tantas veces no lo tengo tengo ah. la canción más hermosa del mundo Rufina Amaya o antojo de ser el último que llega a la lista no bajó tantas veces ah. Ah, bueno, ah. ponga la canción más hermosa del mundo, bueno, gracias por Sabina y Pablo Milani ah, no se va a arrepentir, eh. escúchelo chau, adiós nos vemos Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano libeti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás ...una mesa camilla ...una nuez o bocado de Adán, ...menos una costilla ...una bici diabética ...un cúmulo, un cirro, una estrato ...un camello ...del rey Baltasar ...una gata sin gato ...mi anijol, mi gioconda, mi guendi ...las damas primero Mi cantinflas mi bola de nieve mis tres mosqueteros Mi dinín mi yoyo mi azurete mis siete de copas El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa Mi escondite mi clave de sol mi reloj de pulsera ...una lámpara de Alibaba, dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo... ...yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción... Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca A Simba del Marino que tuvo un sobrino cantando Al puto de mi prima Carlota y su perro Salchicha A mi chupa de cota de mallas contra la desdicha Mariposas que cazan en sueños los niños con grano Cuando sueñan que abrazan a Venus de milos o sin mano Me libré de los tontos por ciento del cuento del bizness Dando clases en una academia de cantos desiste Con sibon de sirena y su tour por el monte Calvario Que si aria astucia delita se fuera con un comisario Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera Y me pierdo de vista esperadme en la lista de espera Heredé una botella de ron de un luchar moribundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir de un tirón La canción de las babas del mar del relápago en pena de las lágrimas para llorar cuando valga la pena De la página en cinta en el vientre de un blog trotamondos De la gota de tinta en el de los iracundos Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo